que por ahí andamos medio flojes, ¿eh? Andamos... algunos andan medio flojes y estamos preparados para tener una conversación sobre justamente el lenguaje inclusivo con Santiago Kalinowski. Buenas tardes, Santiago. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Santiago, eh, sabemos que sos lingüista y lexicógrafo, y no sé lo que se me escapa ahora es si seguís dirigiendo el Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Sí, sí, efectivamente. Muy bien, muy bien. Y nos podés contar brevemente qué es la ASALE que es la Asociación de Academias ah, de la Lengua sí, Española. La, bueno, digamos, hay un ordenamiento panhispánico de academias de lengua que se eh, aunan en una asociación madre, digamos, donde todos comparten este, el mismo este, nivel, digamos así. Este, son academias hermanas. Este. Entonces, es el organismo que reúne a todas las academias de la lengua este, en un, una especie de... Este, grupo mayor. Muy bien, es como la Casa Madre, digamos, si se quiere. Sí, sí, es el organismo que se creó para coordinar este, distintas acciones o tener las discusiones ahí entre las instituciones, este, donde, bueno, se decide dónde, qué sé yo, dónde, dónde va a ser el próximo Congreso de la Lengua. Eh, cantidad de cosas, hay también un proceso muy activo de colaboración entre las Academias de la Lengua. Eh, con el Diccionario de la Lengua Española, que es el diccionario, antes siempre se le decía DRAE, ¿no? el Diccionario de la RAE, eh, últimamente se está insistiendo mucho en que le digamos Diccionario de la Lengua Española, de la este, Ahí eh, eso es real hasta cierto punto, la otra realidad es que es un diccionario eminentemente hecho por el grupo de lexicógrafos de la Real Academia Española que está en Madrid. Entonces, es de la SALE, pero también es eh, mayormente de la RAE, aunque, aunque digamos lo contrario. Muy bien, muy bien. Eh, ahora, Santiago, eh, estamos in, in, involucrados, involucrades, vendría, tendría que ser el término correcto acá en Radio Kermés, eh, con esto del lenguaje inclusivo, con una mirada este, bien actualizada del mundo y de la vida, y creemos que el lenguaje inclusivo es una cosa... Este, que por ahí estará dividiendo a algunas personas en, en dos grupos este, que puedan opinar. Pero lo que creemos que es algo correcto, algo conveniente, vamos a decir, para esta época en la que estamos viviendo. Y queríamos saber, ya que vos estuviste, con, tuviste una gran predisposición para hacer un genial debate con otra conocedora, como es Beatriz Arlo, a lo largo del año pasado. Y esa experiencia se volcó en un libro que es La Lengua en Disputa, y queríamos saber, a ver de fondo, de fondo, Santiago, ¿es, est ¿está bien el lenguaje inclusivo? ¿Está mal? O mejor dicho, al respecto del tema del lenguaje inclusivo, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que no? Bueno, digamos que en principio habría que empezar a dejar de, de pensar en, en, en qué cosa está bien y qué cosa está mal, porque el lenguaje inclusivo es una cosa que va por un carril que es muy diferente al de la corrección lingüística, digamos. Es una cosa que está por fuera de las reglas del sistema lingüístico. Se ubica por fuera de las reglas del sistema de lingüístico de un modo explícito, este, intencional, para de esa manera llamar la atención sobre algunos rasgos que están codificados en la lengua, que son probablemente el resultado de un ordenamiento ancestral de la especie que es patriarcal y androcéntrico. Entonces, no se trata tanto de un tema de corrección o incorrección, es una intervención. Es, es alguien que toma la lengua y la interviene para eh, perseguir determinados objetivos. Entonces, en ese sentido, más que hablar de correcto o incorrecto, hay que hablar de, bueno... ¿Cuáles son esos objetivos que persigue? Eh, ¿Cómo lo podemos caracterizar? ¿no? Es decir, mucho más allá de que... De que e e efectivamente, no respeta las reglas gramaticales, pero no es que no lo hace porque no las conoce, sino porque las conoce tan bien que está haciendo una suerte de comentario sobre una hipótesis histórica de la lengua. Entonces, este, se trata de algo que... Lo que busca es un efecto en la persona que escucha o que lee. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, eh, eso, eh, el arte de buscar efectos en el auditorio y en el lector, este, tiene un nombre que es retórica. Ahí está, ahí llegamos. Sí, sí, sí. Es, sí. es, una, es un arte milenario. ¿Sí? Y si uno quisiera, uno, ustedes saben, ¿no? los, los, los, los tropos retóricos tienen estos nombres raros, unos muy conocidos como metáforas, pero otros menos como eh, sinécdoque, metonimia, ¿no? hipérbole. Son todas maneras en, en las que se manipula la lengua para lograr determinado efecto en el auditorio. Ese efecto puede ser estético o puede ser argumentativo. ¿sí? Cuando uno usa una hipérbole, es decir, cuando uno agranda, algo de un modo tan, este, casi diría, exagerado para lograr en el auditorio el efecto de, la, de, de, de que se considere la importancia o la dimensión de eso. ¿sí? Entonces uno le podría encontrar al inclusivo al lenguaje inclusivo un nombre en esa línea. ¿sí? El que más se le acerca es un nombre que es enalaje. ¿sí? Pero bueno, esas cosas son un poco técnicas. Enalaje. En alaje, si y después la pueden buscar en él. Es usar algo de la lengua en una función sintáctica que no le es propia. Entonces, si van al diccionario, hay un ejemplo que dice eh, yo soy un querer, un, un, des, un después, un ¿sí? Es decir, está usando como, como sustantivos cosas que son otra cosa. Bueno, esa, ese aprovechamiento de algo que tiene un funcionamiento haciéndolo funcionar de otra manera, también funcionaría con el género, como cuando un hombre habla de sí mismo en femenino. ¿sí? Cuando un hombre habla, eh, no, normalmente, bueno, no sé si ustedes conocen, hay un youtuber que se llama La Faraona que hace eso permanentemente, claro y eso tiene un efecto retórico, que es el de discutir los estereotipos, el de reclamar, el eh, hacer explícito el... El movimiento de reclamar para sí rasgos asociados a lo femenino, por ejemplo. Como es, es, es, la faraona es un, es un hombre homosexual y lo hace explícitamente para eso. Entonces, eso es, es, son todas cosas que tienen un efecto retórico. En el caso del lenguaje inclusivo, el efecto retórico es un efecto sobre la política, sobre el ordenamiento social. Lo que busca es crear conciencia en quien escucha de la persistencia de una desigualdad. ¿sí? Y en ese sentido, entonces, se convirtió en un rasgo de la configuración discursiva de la lucha por la igualdad en la sociedad. Un rasgo muy visible, muy potente, que nos tiene a todos hablando de esto desde que arrancó, desde que arrancó la vocal, más que nada. Entonces, este, hay que entenderlo de esa manera. Es decir, la persona que lo usa, lo usa como una manera de pronunciarse políticamente ante una injusticia que persiste en la sociedad. Sí. Muy bien, muy bien. Santiago, te preguntaba bien, Adrede, al principio, lo de cuál era, qué era lo correcto y qué era lo que no, porque definitivamente hay mucha discusión alrededor de esto y hay personas que, por supuesto, terminan o arrancan directamente la conversación o la discusión ofuscadas. Así que sí. se ve que la retórica del lenguaje inclusivo funciona. Bueno, claro, lo que pasa es que expresa eso. ¿Qué, qué es el inclusivo, finalmente? Es un rasgo discursivo de algo que está poniendo en riesgo el privilegio del hombre heterosexual, ¿no? Es decir, el, el hombre heterosexual goza de una situación de privilegio y esto es un rasgo del, del discurso y de la lengua que está, este, eh, que está, en eh, eh, riesgo, amenazando ese privilegio. Ahí ¿sí? está. Por lo tanto, la persona que goza de ese privilegio se ofusca. ¿Sí? Para mí la, las reacciones que son eh, vehementes, las que son enérgicas, la gente que se enoja mucho, se enoja por razones políticas. No, no hay manera de entender el lenguaje inclusivo por fuera de esta eh, lucha eh, que se está dando en la sociedad. Entonces la persona que está de un lado usa el lenguaje inclusivo como una manera de generar consensos que terminan creando una situación cultural diferente, y que pueden llegar a tener impacto en lo real a través de los mecanismos democráticos. Y la persona que está del otro lado, que goza de ese privilegio, que lo defiende, se ofusca con el lenguaje inclusivo. ¿sí? De, y lo... Entonces hay que entenderlo en esos términos. Muy bien. No muy en términos bien. de correcto o incorrecto, respeta o no respeta la lengua, sino en términos de cuál es la función que cumple dentro de un campo de tensiones. Muy bien. Y, y Santiago, ¿cómo, y ¿cómo...? ¿Cómo saliste, digamos, cómo terminó ese, ese debate con, con Beatriz Arlo? Este, ¿Y qué sentiste, digamos, porque eh, quizás el libro estaba pensado para después de ese debate, eh, digo la lengua en disputa, pero pero al, al, al salir, al terminar ese debate por, o, por, o entrar en una pausa, ¿qué recogiste como, como, como de, la, de esa experiencia? Bueno, digamos, este, a mí no me conoce nadie, Beatriz Arlos es, es probablemente la principal intelectual pública que tiene la Argentina, de modo que yo estaba más asustado que ella, me imagino que estaba, <risa> seguramente no tenía, este, no estaba ni un poquito nerviosa. Entonces, este, yo, eh, como a veces tengo que repetir, no, no expreso una postura institucional. Nosotros hacemos un examen sobre lo, las prácticas lingüísticas y los usos lingüísticos, de lo que está, de lo que es. Nos importa lo que hacen los hablantes, no lo que deben hacer los hablantes. Por eso somos un, de, un departamento de investigaciones lingüísticas. No somos un departamento de política lingüística. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué están haciendo los hablantes? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué significa? ¿Dónde circula? ¿Quién lo usa? E etcétera. ¿Sí? Entonces este, no expresa una postura institucional. Luego, digamos... Una cosa que ella, que Beatriz Sarlo me dijo explícitamente, una, una, una vez que la vi después del debate, es que a ella le convence mi postura de que el lenguaje inclusivo es un fenómeno retórico, no es un fenómeno de cambio lingüístico, no es un fenómeno gramatical, de cambio gramatical. ¿sí? Para mí es un fenómeno retórico, es decir, tiene este, este, esta entidad, ¿sí? funciona para lograr algo en el auditorio en, el, en un contexto de desigualdad en la sociedad y le pareció convincente. Entonces, este, no, a mí me, me, me dejó una muy buena sensación eso, poder ir a una discusión, poder ver el disenso y poder encontrar, yo aprendí también algunas cosas muy interesantes que dijo Beatriz durante el, durante el debate, así que poder encontrar un lugar de encuentro, un, un, este, un punto medio donde podemos seriamente considerar la idea que está teniendo el otro. Muy bien. Eh, Santiago, la verdad es que por ahí no, no, no la vimos venir a algunos. Este, a esta ola eh, que muchos llamarán feminismo, otros dicen, decimos la ola hola verde, esta intervención de nuestras compañeras de vida en, en la Argentina que vinieron a poner todo patas arriba. Este, y en particular, algunas de ellas, y sobre todo los jóvenes, han estado, han agarrado esto del lenguaje inclusivo como un verdadero estandarte, que es, una, es una, una situación que el día de mañana, por ponerlo en una frase muy común, el día de mañana, ¿esto se va a traducir en un cambio lingüístico gramatical o, o va a quedar nada más como un uso y un estilo de esta época? Bueno, digamos que lo que yo digo, lo que a mí me parece es que es altamente improbable que esto se gramaticalice, es decir, que se vuelva a es decir, que cada vez que se expresa el género en español, haya una cuarta opción. Ahora hay tres opciones, el masculino, el femenino, y el masculino, y el masculino genérico, hay tres opciones. Me parece muy improbable que, que todo el sistema lingüístico adopte una cuarta opción en, eh, en, en cada momento en el que se expresa que es, que es permanentemente. La lengua El español es una lengua que expresa el género de diversas maneras permanentemente. Eso no quiere decir que no sea una de las cosas más relevantes que han pasado, que estén pasando, y que lo, y que lo recordemos eh, siempre asociado a este gran momento de efervescencia, eh, de lucha de los feminismos y de otras, eh, y, de, y de expresiones de género, identidades de género, que al que el inclusivo les da la bienvenida. Es decir, no se va a convertir en gramática, probablemente, eso no tiene ningún problema. Es decir, para mí es un hito discursivo. Un hito discursivo de las luchas políticas humanas que va a quedar en la historia como tal. No es que, digamos, es como que hay una idea en la sociedad de que si no es gramática no es relevante, si no es gramática no es importante, si no es gramática no es este, no es no es duradero. ¿sí? Y eso es una idea falsa. La realidad es que puede no ser gramatical y tener una enorme relevancia. Y lo vemos porque lo vemos en el hecho de que en todas lenguas, más o menos europeas y demás, hay distintas versiones de este mismo debate que adoptan la forma de cuestiones lingüísticas que son diferentes debido a que son diferentes las lenguas, pero en toda la, en el alemán, en el francés, en el italiano, en las lenguas nórdicas, en el inglés, en todas esas lenguas hay distintas versiones de este mismo debate, lo cual demuestra la, el carácter global de este momento, de, las, de estas preocupaciones. Entonces, no, es probable que no se convierta en gramatical, eso no le quita ninguna importancia, ninguna relevancia. Es, es, es absolutamente entendible, además, que este, nuestra lengua está, como se suele decir, está viva, y los usuarios y las usuarias... Los les usaries y ah, les, sí. les usaries, este la mantenemos así puede que un poco de esa vitalidad esté aportada por este por este lenguaje inclusivo y, y bueno por lo que acarrea también este eso eso habla de la vitalidad que tiene la lengua española Sí sí no, o sea digamos hay que hay que más o menos tener ideas de la dimensión ¿no? Una, Un cambio gramatical es un cambio muy difícil muy difícil de. este.. Digamos, los cambios gramaticales, los cambios lingüísticos son imposibles de imponer No se puede imponer Es decir, nadie puede imponerme a mí la E este, En principio por cuestiones básicas La E es una expresión de política Las expresiones políticas no se imponen ¿sí? Por lo tanto no se puede prohibir tampoco la E Si yo prohíbo la E, le estoy impidiendo a alguien expresarse políticamente Entonces, esas dos esa, hay que tener en claro esas dos cuestiones Segundo, los cambios lingüísticos no se inducen, no se pueden, no hay ningún actor centralizado que tenga la capacidad de torcer el rumbo de la lengua de una comunidad. Lo vimos cuando durante el siglo XX en Argentina sufrimos una intervención en contra de nuestro voceo. Desde la escuela, desde los medios masivos de comunicación, desde las academias de la lengua, hubo un gran esfuerzo para que los hablantes de Argentina dejaran de usar el pronombre voz y dejaran de usar la conjugación de voz el voceo desinencial, digamos, la conjugación. Y eso no tuvo el menor efecto. ¿Sí? La Argentina es un país voceante y demuestra que por más poderoso que sea el actor involucrado, los usos lingüísticos los decide el hablante, no los decide nadie más. ¿Sí? Los cambios gramaticales los decidimos todos y no los decide nadie. Eso, entonces, desde el punto de vista de la imposición, la e no debe imponerse, por un lado, porque eso implica un avasallamiento de mi libertad para expresarme políticamente, y no puede imponerse por el otro, porque los cambios lingüísticos no se pueden imponer. Se deciden solos, se deciden de un modo que nadie los controla. Entonces, este, lo que sí está pasando, porque los hablantes tenemos una gran capacidad de incorporar palabras nuevas, léxico, que ¿sí? es un nivel completamente diferente ...al nivel gramatical, es un nivel mucho más superficial... ...entonces nosotros estamos todo el tiempo metiendo palabras nuevas... ...y olvidándonos de palabras, estamos moviendo el repertorio léxico... ...permanentemente, entonces desde el punto de vista léxico... ...un diccionario hoy tranquilamente tiene todos los argumentos... ...para poner la palabra todes, la palabra nosotres, ¿sí?, en el diccionario... ...y esto ya lo ha hecho Merriam-Webster, el diccionario de Estados Unidos... ...del inglés de Estados Unidos... Que incluyó como una de sus palabras La palabra latino Latinex escrito con X al final Con X al final Claro claro para, para sí, Ustedes saben que la E Es simplemente el último capítulo Estas intervenciones venían de antes Con arroba, con X Claro, claro, ¿Sí? con la Entonces, X ¿Qué Sorry. pasa? Latinex en, en inglés Está tan documentado Todo el mundo más o menos Sabe qué es, qué implica Qué significa Y esas son las condiciones que debe reunir una palabra para estar en el diccionario, no otras. Con eso es suficiente. Claro. Si una palabra que reúne esas condiciones no está en el diccionario, el diccionario no está describiendo completamente el repertorio léxico de una comodidad. Entonces, desde el punto de vista gramatical, la cosa es muy difícil, es muy improbable. Ahora, desde el punto de vista léxico, uno, uno dice todes y una enorme mayoría de los hablantes ya saben más o menos eso, qué implica, qué significa, de dónde viene, por qué se dice todo y no todos, ¿sí? Entonces ya es una palabra del léxico, y esa es una discusión que tenemos que dar los que estamos haciendo diccionarios. Nosotros, en la Academia Argentina de Letras, no hacemos un diccionario general, hacemos un diccionario de las palabras que tienen uso preponderantemente en Argentina. Por lo tanto, este no es un problema que nos atañe a nosotros, porque este no es un fenómeno argentino. Es un fenómeno bastante global. Tiene algunos focos, en Argentina tiene una mayor intensidad, en España tiene mayor intensidad, pero si uno va y pregunta en Chile, también están, sí, había carteles en las manifestaciones recientes en Chile, con el inclusivo. Yo claro. he ¿Sí? visto fotos. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, es algo que está en todo el ámbito hispánico. Hay algunos lugares donde tiene mayor, mayor intensidad y lugares donde tiene alguna intensidad menor pero ya es una palabra, digamos, que podría considerarse general del español. Y esa discusión, entonces, los que hacen, quienes hacen diccionarios generales tienen, tendrían que empezar a darla, ¿sí? porque la palabra está documentada, hay una masa de hablantes que sabe lo que significa, y por lo tanto, si un libro se, se propone la meta de incluir y describir de el repertorio léxico de una comunidad, debería empezar a pensar en ponerla tendría que estar incluido este lenguaje inclusivo, como se sí, le ha dado... Ciertas ya. Palabras, ¿eh? Sí, ciertas sí. palabras, como le digo, es muy difícil cambiar la gramática, la gramática cambia lentamente, sobre todo en la actualidad, que todos escribimos y todos leemos, es muy, es muy lento, existen algunos cambios gramaticales que se están dando, pero son, son muy de una dimensión muy reducida. Este, ciertas palabras intervenidas de esa manera reúnen las condiciones para formar parte de un dic del repertorio léxico de un diccionario. Sí. Muy bien. Me voy quedando, Santiago, con una sensación de que, bueno, de que al final los hablantes somos tenemos un verdadero poder ¿no? al, al estar haciendo... Son los únicos que tenemos poder. Son, somos los únicos que tenemos somos poder. Somos los únicos que tenemos poder, porque la, la, las intervenciones en contra de un uso de los hablantes fracasan. El, la, la intervención en contra del voceo, que hecho desde la cima del poder... Fracasó estrepitosamente, somos todos voceantes, la mayoría, la gran mayoría de Argentina. De modo que nadie que no sea el hablante tiene poder. Después, ¿qué pasa? Nos quedan las secuelas. Mucha gente en Argentina cree que hablar de voz es incorrecto. Sí. Y ya nosotros los argentinos hablamos mal. Eso es una secuela de una intervención, pero en la práctica nadie dejó de ser voceante porque la, la escuela machacara con eso o porque las, el, la, las películas del, del, de, las, de la época de oro del cine argentino fueran tuteantes, o porque los radioteatros fueran tuteantes en aquella época, nadie dejó de ser voceante por esa razón. Los únicos que tienen poder sobre la lengua son los hablantes. Entonces, también me quedo con la sensación, Santiago, de que está mal si no nos permiten en la escuela, en la universidad, o en algún lugar, sino, si nos reprimen el uso del lenguaje inclusivo. Y claro, porque como es la expresión de una postura política, ¿sí?, uso la E, y eso automáticamente a mí me ubica en un lugar denunciando determinadas, este, determinadas características del ordenamiento social actual, me pone en una situación de denuncia, como es la expresión política, nadie me la puede reprimir, las expresiones políticas no, no se reprimen, a menos que, bueno, estemos en un contexto donde, se, donde, donde haya represión de las ideas, ¿no? Y al mismo tiempo, como es expresión de una posición política, no se la pueden imponer a nadie, no la puedo obligar a alguien a... es decir... Está el tema muy socorrido ahora de, lo, de las universidades. ¿Qué pasa si una persona en un examen escribe con E? Yo le bajo la nota por eso, le estoy bajando la nota por una, por una posición que él tiene que es política, que tiene que ver con, no tiene que ver con, no sé si, es un, si es un examen de historia, no tiene que ver con que no supo historia. No tiene tampoco que ver con que no sabe lengua, porque para usar adecuadamente lo inclusivo hay que saber más de cómo se forman las palabras, hay que tener mayor conciencia metalingüística no menor conciencia, no es una cosa de la incorrecta, no es poner hubo sin H, ¿sí? No es un error de ortografía, es una intervención. Ni meter un una chato, E en cualquier lado. una reflexión lado. sobre la lengua. Claro, claro, ni meter una E en cualquier lado, decía Santiago. Claro, no, no, hay que meter la E en los lugares que expresan género eh, referido a seres humanos. Así que... ¿sí? Porque también hay mucho chiste dando vuelta con eso. Sí, sí, sí, sí, está el meme persiguiéndonos... Pero bueno, claro. es sumamente importante lo que decís porque muchas personas este, por ahí entran en la en la duda y realmente está bueno saber, eh, saber que uno puede defender la posición política, justamente claro. lo que nos claro. lo que nos estás aclarando es muy importante, Santiago. ¿eh? Desde el punto de vista discursivo, político y cultural no se debe imponer y no se debe prohibir. Desde el punto de vista lingüístico y gramatical no se puede imponer, es imposible, los cambios gramaticales no, no se inducen, no hay capacidad, nadie tiene capacidad de hacerlo. Si no tuvo capacidad de hacerlo, la Escuela Argentina, la Real Academia Española, la Academia Argentina de Letras, el complejo de, de, de medios masivos o la industria editorial a lo largo del siglo XX, que publicaba todos los manuales de lengua, venían yo, tú, él, ¿sí? Si no tuvo, tuvieron ellos el poder de cambiar un rasgo gramatical, no lo van a tener las organizaciones que militan el tema. Digamos, no ese es el problema, no, es, no hay que tener miedo de eso. Cuando alguien usa la E, tiene que saber qué significa usar la E. Tiene que evaluar dónde la usa. Tiene que evaluar qué costo le puede traer, porque eso, porque en un contexto muy adverso le puede traer un costo. Y si decide usar la E, que decida usar la E sabiendo que puede tener ese costo. ¿Y cómo Entonces, percibís vos, Santiago, a la pasada? Te pregunto porque vos sos sí. un hombre del, de los claustros y te, sí. la pregunta es... ¿Cómo percibís a los claustros en Argentina? Porque sos una persona que anda mucho, Santiago, lo sabemos, y que tenés relaciones claro. con otras altas casas de estudio de otros lugares del mundo. Sí. Así que, ¿cómo lo percibís a, al, al claustro argentino sobre este particular? ¿O hay una diversidad de posiciones? ¿O hay medio una generalidad? Hay un debate abierto, un debate que está incompleto. Hay eh, eh, el, el, el, el, el fenómeno es, es, implica variación, porque es imposible es realmente extremadamente difícil intervenir la lengua en todo lo, sistemáticamente y comprensivamente en todos los lugares donde se expresa el género entonces está todo en cierta indefinición en, eh, eh, desde el punto de vista de, la, de, la, de los lingüistas que cuya pertenencia institucional tiene más que ver con lo universitario hay un, un gran un gran interés y una gran aproximación al tema un, una Una, un interés por entenderlo, un interés por, digamos, si y lo estamos viendo, la, yo fui ahora a Resistencia a, a dar una charla porque la Universidad del Noreste lo había aceptado, es decir, ¿qué, ¿qué significa aceptar? No le va a bajar la nota a la gente cuando pone la E, este, y lo mismo pasó con sociales acá, lo mismo pasó en, en la Patagonia, digamos. Entonces, ahí desde el punto de vista de la, de la lingüística que, que proviene de universidades, hay un gran interés y, un, y una defensa. En, en, en un sentido este, bastante vehemente hay una defensa del derecho que tenemos los hablantes a nuestra propia configuración discursiva, porque ese es un derecho que sin alguien hable. Nadie me puede venir a decir, no, ese, esa configuración de tu discurso no la puedes usar. ¿Sí? Como sí. digo, es incompatible eso con la convivencia democrática. Con la convivencia democrática, exactamente. Claro. Sería un ambiente sí. totalmente sí. represivo ese. Claro, no, no se puede, digamos, porque no hay ningún peligro tampoco de que, de que la persona se exprese de esa manera. La lengua no es frágil. No puede venir cualquiera y cambiar la lengua. Esto no es así, no fue así y nunca será así. Entonces hay que dejar de pensar que esto viene a destruir la lengua, como se suele decir. No tiene, nadie tiene el poder de destruir la lengua. La lengua reside en la mente de los hablantes y en ningún otro lado. ¿sí? Después las academias van y estudian eso, recogen eso y muchas veces... Dicen, ah, esto es lo más correcto y como que dan vuelta, la, ponen la, la carreta delante de los bueyes y dicen, ahora los hablantes dice, hablan de esta manera porque nosotros lo decidimos, pero en realidad siempre fueron los hablantes. ¿sí? Incluso en la manera más culta de hablar. Es decir, que siempre hay una manera que está considerada culta de hablar y una manera que está considerada vulgar. Y una manera... Ese fenómeno también es de los hablantes. Muy bien. Que no es una bien. imposición institucional. Y bueno, los, los hablantes también se sirven de esa posición de las academias para decir, no, vos estás en lo incorrecto porque la academia claro. dice tal. Lo que pasa es que como el fenómeno es tan político, nadie puede ir a criticar el inclusivo con argumentos pretendidamente lingüísticos o científicos sin que eso se convierta en una reacción al anhelo de igualdad al que el inclusivo le da voz. Muy bien. ¿Sí? Se lee eso, la sociedad lo recibe como una reacción política, y en el fondo lo es. Es decir, porque no es una cuestión de sistema lingüístico. Una, una institución que, entienden que, que que se dedica al sistema lingüístico no debería tocar este tema, que pertenece al ámbito más difuso y amplio de la discursividad. digamos No es un tema de la lengua, es un tema de una intervención discursiva, es una intervención retórica discursiva que pertenece al ámbito de las organizaciones que militan estos temas a, a favor del inclusivo y en contra ¿sí? porque hay muchas organizaciones conservadoras de valores tradicionales que también están ubicados en, en las antípodas y, y bueno esa, ese es el ámbito las instituciones que se dedican a la lengua es deseable que no se metan con este tema o, ¿sí? que, o que en todo caso después su intervención de... sí. tanto a favor como en contra es una declaración política Ahí está. Sí, lo que hay que defender es la libertad de los hablantes a la propia configuración discursiva. Muy bien, muy bien. Es bueno, entonces, eh, intuir que algo bueno de todo esto va, va a salir, va a resultar, y que en todo caso vendrán por atrás las academias recogiendo esta experiencia que, sin lugar a dudas, es muy, muy enriquecedora, eh, según mi sencillo punto de vista, Santiago. La verdad es sí, que... no es. A mí me parece... A mí me parece que hay hitos, por ejemplo, legislativos, que, que uno no puede disociar creíblemente de este debate sobre la lengua. ¿no? El debate sobre la lengua se vuelve una cosa personal automáticamente, se vuelve, in, se vuelve propia. ¿no? Por ejemplo, en la, en la ley de identidad de género era muy fácil, es muy fácil, me parece a mí, alienarse respecto del grupo al que esa ley. Eh, le da su derecho. Eh, uno, uno no, eh, eh, la comunidad transexual, dentro de todo, es una minoría, la gran mayoría de los habitantes de Argentina, no tiene mucho verdadero contacto. Entonces estos debates de la lengua, de alguna manera, acercan eso, lo vuelven personal y crean consensos que, eh, en última instancia, uno puede argumentar es, son necesarios para que unos políticos decidan darle su apoyo a una ley de esta manera ¿sí? les, tiene que, les tiene que rendir políticamente o no, o no les tiene que costar políticamente y eso se logra por medio de, esta, de, este, de este gran debate nacional y, y global sobre el, sobre, la, sobre, sobre el género en general Tal cual, tal cual. Y definitivamente sí sabemos que resultamos una sociedad mejor, Santiago, cada vez que ponemos uno de estos grandes temas en la mesa de nuestros hogares, por ejemplo. Así que... Puede ser, puede ser. La, la, la persona que está ubicada eh, ideológicamente del otro lado diría lo contrario. Pero bueno, ese es el debate tal cual, tal cual. Y bienvenidos todos a que se sumen uh -huh. al debate. Este, la verdad es que es muy agradable escucharte, Santiago Karinoski. Soy un verdadero charlatán, pero me has dejado callado, me he quedado <risa> escuchándote. <risa> ¿Por qué? porque hay mucho eh, que que hay que entender cuando Santiago abre su libro y este nos nos, nos impregnamos de lo que viene. Eh, bueno, la verdad es que este encuentro para mí ha sido maravilloso y te estamos sumamente agradecidos por estos que me parecieron re pocos minutos, Santiago, pero ah, eh, tenés el micrófono a disposición, por supuesto. Muchas gracias, para... muchas gracias un placer para que agregues, si te parece, agregar algo más o enviar un saludo, no sé, le dedicamos una, una palabra a Beatriz Arlo a la pasada, pero... No, este... claro, claro, fue una hermosa experiencia y, y quedamos este, en contacto este, con Beatriz. Este, ella señaló algo muy interesante, que es que en la, en la vigilia por la ley del aborto, las personas que estaban en la plaza no estaban para defenderse a ellas mismas, estaban para defender a personas que estaban en otro lado que eran de otra clase social, no la clase social de las personas que se activa políticamente, que es, viene de los colegios, que viene de las universidades. Entonces ese ese es uno de los rasgos que me parece también caracteriza el inclusivo. Se está eh, siempre el inclusivo siempre tiene en mente un otro que está en otro lado, o bien que es la mujer que es víctima del asesinato, o bien eh, la persona que tiene una sexualidad no binaria, siempre que uno, que doy charlas sobre este tema, aparece la pregunta sobre la sexualidad no binaria. La sexualidad no binaria en la minoría de la minoría, ¿sí? porque de la comunidad transexual, el 80%, según una vez me dijeron, son hombres y mujeres. Eso está más o menos establecido. O sea que este pequeño grupo de personas que no se identifican como hombres y como mujeres, sin embargo, aparecen en la preocupación de la persona que se acerca al inclusivo. De modo que este rasgo que señalaba Beatriz, de la mujer ...que está luchando por el derecho de otra... ...que está en otro lado, que está que es más vulnerable... Que, ...que no tiene el privilegio de, de asistir... A, ...a instituciones educativas... ...o que no tiene el tiempo de poder ir a... ...quedarse una noche en la plaza... digamos ...esas personas que estaban ahí... ...estaban pensando en alguien más... ...y esto me parece que caracteriza bien... ...al inclusivo en general... ¿sí? el espíritu ...como el espíritu que tiene esta intervención. El espíritu solidario, si se quiere. Exacto, sí, hay, un, hay una solidaridad de base... En el inclusivo. Buenísimo, sí. buenísimo. Sí. Y esto me parece, sí, ya ahora queda lo que acabas de decir como, como la frutilla en el postre. Santiago, te estamos sumamente agradecidos por este rato. Bueno, muchas gracias. Eh, gracias a vos y esperamos, este te, te tenemos en la agenda. Así que a la primera de cambio volvemos a discar el número de Santiago Karinowski para, para volver a meternos en este mar de palabras. Gracias de nuevo, Santiago. Un abrazo. Que tengas buen resto de la jornada. Santiago Kalinowski, lingüista, lexicógrafo, es de la Academia Argentina de Letras, es un tipo, un conocedor grosso, grosso, tiene mucho trato con otras casas de altos estudios de, de otros lugares de la, del planeta y nos acaba de desaznar de un poquitito nada más con Santiago Kalinowski. agárrate, eh, agárrate.